Creo que el gobierno eh, hace dos operaciones, por un lado desprestigiar a los dirigentes o intentar desprestigiar a los dirigentes sindicales para separarlos de sus bases y por el otro lado intenta estigmatizar a los docentes, ya pasó en los 90, en los 90 con, eh, con ese mismo método privatizaron todas las áreas públicas del Estado y en el caso de la educación tuvimos la Ley Federal de Educación que fue el ajuste eh, y la reforma en el ámbito de la educación. Van por ese camino, yo creo que agravado, agravado incluso por el nivel de crueldad ...de cinismo y de hipocresía, porque los dueños de la Argentina, que son los que nos gobiernan... ...son los que tienen cuentas offshore y después dicen que los maestros trabajan... ...y se van de vacaciones cuatro veces al año y son los que dicen que las maestras trabajan poco, ¿no? La verdad, eh, muy cínico, muy hipócrita, es un discurso verdaderamente de una crueldad inusitada...